Muy sola se quedó la ciudad Se fueron de vacaciones La cita no me deja viajar Me amarro los pantalones Mejor voy al Parque Nacional Tranquilo en mi bicicleta Se pone en la ciudad Para tomar una siesta Soñando leo Pienso escuchar, muy cerca está Maracan Mañana vuelva a viajar y de regrese palmaille Colacho volverá el festival ja preparé tu equipaje